Martes, como todos los martes, Mary. ¿Quién está con nosotros? Cinefi Laura, claro que sí. Le damos las muy buenas bienvenidas porque viene acompañada. Hoy venimos acompañadas. y sí, ahora ya, ya en dos minutos voy a presentar acá a las chicas de, de, del Festival Corporalidad Expandida. Pero antes les quería contar muy brevemente, porque ya tendremos tiempo de contar película por película, que ayer estuve en la entrega de los premios... Cóndor de Plata, en el Centro Cultural Kirchner. Uh -huh. Así que, cóndor me este, da miedo igual. Sí, estuvieron diciendo que el, el, el nombre... Es un del, nombre poco feliz, sí, sí, pero bueno. Estuvieron diciendo eso, pero que bueno, que es un, un premio que tiene mucha trayectoria. Uh -huh. este, tiene ahora... Como las Olimpiadas. 64 ediciones, o sea, viste es mucho tiempo como para cambiarle el nombre ahora. Y bueno, y se apuesta que el cóndor, que también es un, un ave tradicional... Típica nuestra Es verdad De, de, de los Andes Tienes razón de, he, he ido al Parque Nacional El Condorito Y la pasé muy bien Me subí hasta arriba de la montaña Para verlo volar Al lado del Condor Por es eso verdad. Por eso Hay que cóndor. reivindicar al Condor Como verdad. un ave nuestra sí, Que nos sí, fue sí, mal auto, usada sí. Pero bueno Es verdad este, Brevemente les cuento Las películas más, más premiadas Dale eh, Que me dieron pará, La verdad, Fuiste ahí Hay cóctel El lugar ya sabemos Que es re lindo, Hay un todo. cóctel De unos, unos, unos tragos Que vienen en cápsula Recontra Smart, se llaman Smart Tragos o algo así, no. que lo enroscan la cápsula al fondo del vaso, que no tiene fondo, sí. le agregan hielo eh, y depende del trago, agua o soda, y te lo agitan, así te lo coctelean y te sirven el vaso con, ponele un ron con maracuyá y frutilla, wow. ponele, o fernet con coca, y... Smart se llama, Smart Tragos, algo así, sí, Bien. buenísimo, no, re lindo, la verdad que re linda, real lindo, real, real lindo el, el evento, y bueno, ganó, la favorita era El Patrón, Radiografía de un Crimen, una película que yo vi en el Festival de Mar del Plata, que me gustó muchísimo, con Joaquín Furriel como protagonista, eh, irreconocible por el maquillaje, que ganó también, ganó cuatro premios El, el Patrón, mejor película, maquillaje, eh, actriz eh, secundaria, ...y otro premio más que ahora no, no, no tengo acá... ...pero bueno, este, esa fue una de las más premiadas... ...el director se llama Sebastián Schindel... ...y después otra peli que fue muy premiada... ...fue Eva no duerme de Pablo Agüero... ...pero bueno, de esto quiero hablarles la semana que viene... ...y la otra para, para poder acá empezar con las chicas... Este, ...de Corporalidad Expandida... ...que es un festival que empieza ya... ...chicas, Ladis González eh, y Jimena Monroy... ...que vino especial de México... ...porque es la madrina del festival... ...las tenemos acá en el estudio para que cuenten todo lo que se está sintiendo acá en la previa, que falta nada. Cuéntenos un poco cómo va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? El... <risa> bueno, no te pongas nerviosa, nervios. dale, dale. Emoción, felicidad. Es el primer festival Corporal Expandida. Eh, bueno, soy la directora junto a Wanda López Trelles. Y comienza el jueves, o sea, el 6, 6 7 y 8 de octubre, está haciendo el festival. Empieza el 6 con una charla audiovisual, 14.30 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y eh, luego la apertura a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Desde las Chicas, 18 hay proyección. Pregunta: ¿Peto ¿Petón no es cine? ¿O sí? Sí. Ah, es un festival de cine. Sí, claro. Sí. Ah, ahí va, iba, va, porque Corporalidad expandida dije. ¿Pero por qué? A ver, contanos sí, por qué. Eh, eh. sí, sí, ¿no? Ya han venido, me acuerdo sí, que vinieron y no, con perdón. la convocatoria. Sí, y no. sí, y no. Vinimos con la convocatoria. Es de cine, pero no es de cine. Uh -huh. Mira, así te lo digo. Y por ejemplo, por ejemplo, ¿qué, qué, qué es la corporalidad expandida? Ay, qué difícil. Ay. Bueno. yo voy caminando por corrientes paso por el centro cultural de la cooperación y veo festival de Corpor corporalidad expandida y me imagino un montón de cosas uh, bueno, por ejemplo por ejemplo eh, eh, me huele mucho a lo performático a lo de ponerle el cuerpo a estas intervenciones Que, que están cada vez más en auge de, de, de, de, de intervenir, valga la redundancia, un, un lugar o un, un momento. Tengo amigos que han, han, han destruido una PC en una estación de. en retiro, por ejemplo, mientras la gente observaba. Una compu que no funcionaba más, pero ver una persona martillando una IMAC era algo bastante raro. Y, y a mí me huele a eso, no sé. Jimena, ¿qué decís? Eh, Jimena, la presento, es nuestra madrina, eh, ella es directora de Agita y Sirva, es un festival de México y también es, es una de nuestras juradas. Muchas gracias por este espacio, chicos. Eh, pues Corporalidad Expandida es un festival de cine, de cortos, de performance en audiovisual y sí. Justamente indica como todas estas eh, posibilidades que tiene el cuerpo de manifestarse. Y es importante decir que el, el tema de este festival es lo social, ¿no? Y hay diferentes géneros, hay videodanza, hay ficción, documental, experimental. Y se propone un programa muy interesante que no ocurre en ningún otro festival, ¿no? O sea, tenemos... Eh, un programa que es Derechos Humanos, otro más que es, eh, a ver, ayúdame, Ladis. Experimental, Experimental. Eh, identitario y ah, entorno. Se entorno exacto, también. se proponen eh, manifestaciones y trabajos con el cuerpo, eh, a través del cuerpo o eh, indagando el cuerpo desde posiciones que, que, como decía antes, pues no, no es posible ver en otros festivales y, y, y es dar visibilidad a aquellos trabajos que a lo mejor eh, cuestionan qué es la calidad en cine y en, mismo en la danza y en muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces es una oportunidad tanto para los artistas como para el público de ver trabajos que en ningún otro lugar eh, pues van a ver con temas muy importantes y necesarios en nuestras sociedades. Sí, y este, tiene una... Eh, o sea, la, la intención es que no sea solo eh, un espacio de proyección, que es muy importante, eh, ampliar las proyecciones, ampliar la circulación de mensajes y eh, nos interesan los relatos eh, propios, digamos. Por eso es que también el lema es lo social, eh, pero apunta también a un espacio de investigación, de reflexión, de preguntarnos. Eh, para eso invitamos a, a, a personas que se dedican a investigar, que vienen de la universidad, que son investigadores, eh, y que el eje es el cuerpo, para poder eh, reflexionar, para poder poner en debate estos temas. Entonces, eh, Por eso también llamamos charlas audiovisuales. ¿no? Eh, porque digamos, lo que nos interesa es ampliar la representación del cuerpo. O sea, sin, que, sin darnos cuenta, tenemos un tipo de representación de lo que significa ser un cuerpo, ¿no? Esto es algo que es, que es construido culturalmente. Nos interesa eh, tener una per distintas perspectivas. Desde, por eso también eh, vemos que es importante hacer este festival. Sí, hay, hay como un, una idea del cuerpo muy estandarizada, ¿no? En las, en las producciones que circulan con mayor... Este... Facilidad. El, me parece que lo que el festival propone es justamente de, de desestandarizar o desnaturalizar esta, esta cosa tan estructurada de mostrar el cuerpo eh, como de modelo o de, no sé. Y, y, y además con, con lo que tiene que ver con respecto a la producción, si se si quiere audiovisual, no me va a salir ahora, eh, pero escuchando temporada de Chongos hay, hay como hay como algo que se repite constantemente en el 80, 90% de las producciones audiovisuales, que es la pareja, el femenino, el masculino, el, el triángulo amoroso, siempre va a haber un disparo, ¿no? Es como que eso es una cuestión ¿no? que se repite, o el secuestro, bueno, ¿no? Y esto, eh, eh, tal vez, eh, me, me imagino que... ...que está tan estandarizado... ...o sea, agarramos la tele... ...agarramos cualquier otro festival... ...y en la mayoría no aparece eso... ...cuando el cuerpo... Eh, bueno, ayer eh, eh, decíamos la noticia que este jueves se va a tratar el tema del cupo trans, por ejemplo, en, uh -huh. en lo que tiene que ver con, con los trabajos acá en la ciudad babilónica, le decimos nosotros, de Mr. Berreta, pues se llama la Reta, nuestro intendente, pero en medio Berreta. No. ¿Sabés lo que es Berreta? Sí, lo sé, lo sé. Bien. Sí. Bueno, entonces ahí estamos, como en esa lucha constante, y me imagino que ahí es donde venís vos. Eh, ¿De qué parte de México sos? Ciudad de México. De Ciudad de México. ¡Wow! También, ¿no? Pesado. Pesado. <risa> denso, denso. Sí, sí, eh, justo también hay, va a haber una um, charla eh, y proyección de videos de Panorama México, se titula en el festival, que son videos mexicanos que llegaron a la convocatoria que se hizo internacionalmente, y bueno, algunos también coinciden, eh, están seleccionados en el festival que yo dirijo allá, eh, justamente... A partir de trabajo y colaboración con LADIS, una de las codirectoras de Corporalidad Expandida, hemos venido trabajando y, y pensando en este término de lo que es videodanza social. Se ha ido definiendo, ella realiza eh, talleres en diferentes eh, puntos importantes de, del país, de este país. Y bueno, también en Agite y Sirva hoy propusimos el año pasado un programa que se titula Videodanza Social y dio cabida a trabajos principalmente de denuncia, ¿no? En este momento México vive una situación muy, muy frágil, muy delicada eh, socialmente. Y bueno, por supuesto, eso, esto se manifiesta en el arte contemporáneo, pero justamente no, se ve, no hay visibilidad en el arte contemporáneo, en las galerías, en los museos y en los grandes festivales audiovisuales o no, ¿no? Y en los medios masivos ni se diga. Entonces, eh, intentamos esto, abrir estos espacios, Para, ...para la denuncia de, no solo de los artistas consolidados... ...porque también por ahí pasa la censura, desgraciadamente... Claro. ...sino de cualquier persona que esté dispuesta... ...y quiera expresar en un audiovisual... ...aunque sea filmado con un celular... ...por eso decimos que es cine y no es cine, ¿no? Claro, eh, por el tipo de dispositivos diferentes que se utilizan... ...y de formatos y de... Si ab ustedes abrieron la convocatoria a todo tipo de formatos... ...a todo tipo de, de producciones... Y, y, de, y de gente nueva, a lo mejor que nunca había presentado, recibieron también material. Claro, por material. supuesto. Exactamente. Porque eh, damos mucha importancia en, en, en ocasiones al contenido de ese, de ese producto ya, claro. de esa expresión, más allá de su calidad estética vista desde técnica. lo súper formal. Claro. ¿no? Claro. Y me gustaría decirte un poco lo de, eh, quiénes somos, eh, por qué te digo esto. Eh, bueno, ya nombré a la otra directora, Wanda López Trelles. Este, lo que tiene que ver con la producción, Victoria de Masi, eh, asistente de producción, Nicolás Diticio y Galeri, Gabriela, Abraham, eh, como, eh, Gabriela Abraham. Comunicación, Jairo Smith, diseño gráfico, Isabel Respreto Vélez. Ángeles, Paula Preto y Mar Méndez ¿Qué es eso de Preto, Ángeles? Las que están ayudándonos, colaborando con nosotros Fotografía, Celina Martinetti y Jesús Cabrera eh, Detrás de escenas, Federico Carrizo eh, Catálogo, Programa y Asesoría Integral en Comunicación Espacio OTA Y ahí tenemos tres juradas, uh -huh. Analia Trípodi Argentina, María Fernanda Vallejos, eh, es argentina y de Rosario, y, y está, es parte de un colectivo de danza contemporánea Cobay y Jimena Monroy. ¿Por qué los nombro? Porque empecé que... Un gran dejar, equipo, son, ba son bastantes. Muchos y se construye con, con todos nosotros, digamos. Eh, le, le... Le quería preguntar a Jimena, aprovechándola que está acá y también compartiendo con vos que sos eh, eh, tal vez quien está chequeando un poco aquí lo que está eh, pasando. Lo que nos ha pasado últimamente, acá eh, tenemos una manifestación, una... Un, sí, manifestaciones una detrás de la otra, casi todos los días. Eh, yo he visto a través de, de internet como el pueblo mexicano eh, post-fraude electoral ha tomado las calles por días, meses... Eh, me parece una cosa sorprendente. Y lo que se está viendo mucho, por lo menos acá, y te quería preguntar cómo es allá en México, son estas performances en el medio de las manifestaciones. Vos estás en una manifestación y de repente ves algo, un grupo que te tira un mensaje muy claro, bastante... este... Eh, como una Más que una pancarta es una intervención, ¿no? Que puede ser un cuerpo pintado Obviamente. o no, o un, directamente una intervención. ¿Esto es así globalmente? ¿Cómo...? Por supuesto, yo creo que es un fenómeno del tomar las calles, justamente, ¿no? Eh, hace pocos años que, que el pueblo mexicano realmente ha salido a las calles, ¿no? Uh -huh. Y se discute mucho también sobre si esto realmente significa un cambio o no, logra cosas... Yo creo, y porque viví en Buenos Aires y, y bueno, lo, o sea, veo este fenómeno en otras ciudades y países, eh, ya el hecho de, de posicionarse y justo, como decías antes, poner el cuerpo y salir, convivir con esa denuncia eh, y con, sí, la resistencia y el, el desagrado de cómo está la situación, ya es una, una instancia de poder, me parece. Y justo una de las videos, videodanzas que vamos a presentar en este festival y que presentamos en el de México, es un registro de las danzas y manifestaciones de movimiento corporal que surgen en, en una marcha de los 43 desaparecidos en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, pues es, sí, importante visibilizar internacionalmente ¿no? en, en todos los ámbitos artísticos y no artísticos eh, pues estas miradas en un videíto muy corto de 4 o 5 minutos pues poder estar ahí de alguna forma ¿no? en, en lo que fue esa marcha desde la mirada de si sí, de un artista de la danza ¿no? es, me parece interesante te quiero contar una cosita en base a lo que ella está diciendo por ejemplo en la charla que vamos a tener mañana 14 30, en el Centro Cultural de la Cooperación. Va a estar eh, Cecilia Serazo, Analia Trípodi, eh, presentando la presentación de colectivos de comunicación popular, el cuerpo colectivo, producción de mensajes, y se va a pro proyectar un corto, Vara Santa, de la muestra de colectivos de comunicación Montes de María, con un mensaje de una de las directoras, que es un festival muy importante, en el cual... Este, Es eh, justo en el contexto del el plebiscito de la votación del sí y el no. Uh -huh. eh, va a estar todo esto dando vueltas en esa charla, porque es un festival que se construye en una zona bastante complicada, atravesada por la guerra, y es un festival de cine por la paz. También vamos a. Estamos hablando de Colombia. Sí. Bien. Sí. Eh, con respecto a lo que estabas hablando, también uh -huh. hay una presentación de imágenes de exclusión sobre los modos de representación de lo queer. Eh, ...que está a cargo de Lucas Martinelli... ...y Patricia Scheri, eh, que es de la universidad... ...presenta la presentación de Liminalidades... ...un espacio para explorar lo indecible en lo contemporáneo... ...presentándose un corto de Salvador Batalla y Silvia Cítelo. Digo, como que también estos, esta charla de mañana... ...tiene que ver con, con mostrar estas cuestiones. Eh, está Jimena Monroy mostrándolo... De, las residencias comunidades híbridas, que fue una residencia de artistas que ocurrió en el 2015, donde se va a leer un manifiesto ¿La eh, residencia de argentinos sea, allá en México? No, o... de, de distintos artistas de Bien. distintas partes de, de otros países, digamos, que yo fui parte de eso hmm. Entonces, eh, es muy oportuno, es, digo, las cosas que estás diciendo y el por qué el sentido de, de generar esta charla donde eh, se hace visible como de distintos lugares, ¿no? En Colombia, México, eh, lo queer, las representaciones. Este, bueno, y la programación también es importante, sí, esto. Que está, lo que, va, lo que pasa en un barrio soldático, donde se, proye se, se proyecta esto, y lo que viene de la ENERC. Es, esto es una decisión... Que tiene el festival que tenemos con eh, Wanda López, el Treyes es, es la que está a cargo de la programación, pero no por eso no está eh, en tope la calidad, sino la construcción de todas esas cuestiones. Buenísimo, vamos a, a escuchar, ¿no, María? ¿Algo? Sí, Instituto Mexicano del Sonido es lo Uy. que va a sonar en este momento, me imaginé volvemos, que lo conocías con y se me ocurrió en este último momento especulando. <risa> Cinefi, Laura eh, Contanos, Lau, ¿cómo, ¿cuándo arranca este festival? ¿Dónde fe va a ser? El ¿Dónde? festival tiene las sedes Super sedes, chicas El día uh. que viniste, Ladis, a contarnos de la convocatoria Todavía no estaban las sedes decididas Las sedes son Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543 Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú, 272 Biblioteca Nacional, Mariano Moreno Que es donde se hace la inauguración Agüero, 2502 Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985. Y esto es México 564. ¿Qué Centro es? Nacional de la Música y la Danza. Muy bien. Centro Nacional de la Música y la Danza en México 564. Además queríamos contar que el festival fue eh, declarado de interés cultural por Cultura U Nación y eh, estamos con el apoyo del INCA. También, ¿eh? Del Instituto Nacional sí, de Cine sí, sí. y Artes Audiovisuales que sí. los apoyó primero de manera institucional y luego un, un empujón más. Como un estímulo. Un sí, estímulo sí, más. Sí, sí. Así que, que ayuda. Y claro, claro, claro. Porque esto es. es yo, lo, yo lo viví con, con ella desde los inicios, todo muy, muy a pulmón. <coughs> muy a pulmón, y con toda la gente laburando porque le gusta, porque ama lo que hace, este, y aunando fuerzas, y la verdad es que eso. Eso sí. tiene mucho valor y si te ayudan un yo, poquito, la verdad es que eh, claro, está buenísimo. Claro, eh, siempre nos dicen este, esto, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, so ¿cómo se sostiene esto? Y yo pienso que esto es una ganancia porque es una ganancia simbólica y porque creo que los espacios eh, culturales eh, hay que ocuparlos. Eh, porque es muy importante esto, que, que uh -huh. puedan circular eh, las palabras las imágenes y, y los mensajes. ¿no? esto es un poco la, la intención y eh, esta militancia artística. Eh, porque, en definitiva, siempre se ve como una cuestión de, bueno, ¿qué ganás? Y como se mide todo en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, en general, me parece que no, no puede ser eh, la única vara Más en el día a día que estamos viviendo en este contexto actual y mundial, me parece, uh -huh. eh, tenemos que poder eh, generar eh, redes humanas, uh -huh. más allá del dinero. Exacto. La verdad que sí. No es excusa porque el arte no. es, eh, tiene que ser sustentable y nosotras también militamos esa, ese posicionamiento. Hemos ganado un subsidio, que ya lo hemos hablado del fondo metropolitano y pudimos hacer los talleres. Somos profesionales, somos docentes, eh, artistas y eso está descontado que es un trabajo. Pero también hay que poder estudiar bien eh, cómo hacer un proyecto que con el tiempo se va a ir sustentando. Creo -sustentando. que ese es el sí, sí, sí, me parece que sí. Chicas, todas las actividades son gratis, ¿no? ¿Entrada libre y gratuita en todas las proyecciones y en todos los talleres? ¿Es así? Todas las entradas libres y gratuitas. El viernes hay, en simultáneo, eh, en la Manzana de las Luces, hay una proyección de escuelas primarias intensificadas de arte, porque dimos eh, dos capacitaciones ahí, y vienen 180 niños y niñas a ver sus propias producciones, y en simultáneo va a haber una charla audiovisual en el Centro Cultural eh, de, ¿cómo es? Perdón, en la casa del Bicentenario a las 13 horas que va a haber ahí una charla de, para los que tengan ganas de enterarse qué es el video danza social, cómo y dónde se aplica eh, porque vamos a estar con, con producciones del Chaco, de Corrientes este, y bueno, va a ser, es un momento para mí súper importante porque vamos a estar gestoras, productoras y artistas que nos interesa el cuerpo eh, en la imagen también. Qué, qué bueno, bueno, qué bueno, me pone re feliz. Jimena, vos querés hacer algún otro comentario, querías agregar algo. Bueno, quiero invitar a toda la audiencia porque también vamos a tener una presentación del de libro Memoria Histórica de la Videodanza que se trata de la primera publicación del Festival Agite y Sirva de México que dirijo yo junto con Paulina Rucarva eh, es la primera publicación del festival, pero además es el primer libro impreso sobre videodanza en México. Entonces, eh, pues estamos muy orgullosas y contentas. Ya hicimos una presentación en La Plata la semana pasada y en Rosario. Y el próximo sábado, 8 de octubre, a las 14 horas, en el Centro Nacional de la Música y la Danza, uh -huh. vamos a hacer la presentación aquí en Buenos Aires. Vamos a estar Silvina Sperling, porque ella es coautora, escribe uno de los capítulos. Eh, Ladis González, Claudia Sánchez, Susana Temperley y yo, presentando este libro maravilloso que pueden comprar también. Va a tener... este. Pues va a tener un costo de 200 pesos eh, y, bueno, los esperamos por ahí a todos. Bueno. Ese día cierra el festival en la Biblioteca Nacional. Hay entrega de, de premios y menciones. Y, este, bueno, son 89 cortos que han quedado seleccionados de 300 que hemos recepcionado de distintos países, de más o menos 12 países diferentes. Una extensa programación. <risa> Búsquenos en Facebook, Proyecto Corporalidad Expandida. Ahí están los eventos, día por día, salas, sedes, horarios, y toda la programación completa. Muy bueno, bien. Lo posteamos también en Máquinas de Mirar, para que lo tengan a mano y, y puedan consultar toda la... Toda la este, programación, programación horarios, sedes... Todo, todo. Máquinas de Mirar. Eso. Bueno, chicas, muchas gracias. <risa> muchas gracias por invitarnos, de verdad. Muy Quedará bienvenido. también linkeado en nuestra agenda tribal, seguramente en sanguchetribal.weebly.com y si no, Proyecto Corporalidad Expandida, entran ahí en Facebook y pueden bajarse toda la programación. Así es. Sin Efi, nos vemos la semana que viene. Nos vemos.